un proyecto, una ley que llegó en el 2017, le está por bajar la persiana al financiamiento de nuestra cultura el 31 de diciembre de este año. Desde que lo empezó a visibilizar el Frente Unides por la Cultura, empezamos a hacer laraca, laraca y a hacer ruido para ver si esto se puede revertir. Lo cierto es que ya tenemos eh, media sanción en diputados para la prórroga de este financiación de este fomento a la cultura y para ver cómo viene la mano y hablar un poquito más profundamente de esta cuestión es que estamos en contacto con la vicepresidenta de documentalistas de argentina marina pesá a quien ya le damos la bienvenida y le agradecemos buenas tardes marina juan pablo bertolini te saluda hola juan pablo buenas tardes muchas gracias por ese maravilloso resumen introductorio. Bueno, gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo. Sabemos que un poco andás a las corridas y en parte debe tener que ver con las actividades que habían planeado para el día de la fecha, un bengalazo frente al Congreso, Marina. Sí, hace un ratito ya se realizó, digamos, esa actividad. También está acompañando el ingreso de una representación de 10 este, personas que van a participar en calidad de oyentes hoy en la reunión de la Comisión de Presupuestos de Hacienda y Educación y Cultura del Senado, donde se va a tratar la media sanción de diputados para que ingrese al recinto de senadores y, bueno, y podamos por fin, este, lo antes posible, saldar esta deuda que se generó a partir del 2017, como bien decías, con la poniéndole una fecha de caducidad a los fondos para la, la cultura, las bibliotecas, el cine, los medios comunitarios, el teatro, la música. Bueno. Y bueno, así que venimos de... Estamos en eso, ahora a las cuatro comienza la reunión y, y esperamos que haya un, un dictamen favorable para el ingreso al recinto de senadores. Muy bien, lo hemos mencionado, en, alcanza la desfinanciación, que, podría, que está en ciernes, alcanza también a las bibliotecas populares, no sé si lo, lo mencionaste a la pasada, sí. y ya hemos hablado, Marina, de la cantidad de personas que laburan directa o indirectamente en la... Cultura Argentina, en todos estos espacios, del cine, de la música, del teatro, de los medios comunitarios, de las bibliotecas. La industria cultural, una hermosísima industria. Este, sin humo de la Argentina. Bueno, por ahí hay quienes venden humo. Pero muy, muy buen eh, trámite en nuestro. en nuestro corazón. Por ejemplo, del cine, de las obras de teatro. no sé, de todas las actividades que nos alimenta la cultura. Hay, tenemos una muy buena sensación. Se puede decir que Argentina es una gran usina, pero además me gustaría que reiterásemos, Marina, la cantidad de personas que laburan en esta industria sin humo. Bueno, eh, sí, uno de los ejes, digamos, de toda esta militancia que se desarrolló desde todos estos espacios y de Unidas por la Cultura, ha hecho un foco muy importante en la cantidad de, de los puestos de trabajo que, digamos, que, que genera las industrias culturales de forma directa e indirecta. En el caso, digamos, de hacia al vuelo de pájaro, en el sentido de que no hay, quizás este, los números más este, que más este, se han estudiado son los que vienen del sector audiovisual, porque hubo bueno, un informe del Observatorio del Instituto Nacional de Cine en conjunto con el CONICET, donde hicieron este, un informe a partir de cifras del 2017, pero estimamos, y creo que nos quedamos cortos, que esto afecta a más de 700.000 puestos de trabajo y que de forma directa, ¿no? Este, aquellos trabajadores y trabajadoras que, que participan y sostienen este, todo lo que hacen nuestras industrias culturales desde las bibliotecas populares, desde los medios comunitarios, desde el cine, desde el teatro, las salas de teatro que reciben también subsidios a partir del de, de Instituto Nacional de Teatro y de Proteatro este, para sostener elencos y que um, los trabajadores puedan este, contar con un ingreso a partir de las producciones que realizan. Entonces, eh, estos 700.000 puestos de trabajo a su vez generan este, un derrame sobre cada una de las regiones de donde se realizan las producciones, de donde hay bibliotecas populares, donde hay salas de teatro, donde se realizan recitales, donde no llegan este, otros medios que los medios comunitarios. Entonces, bueno, realmente estaba mucho en juego y también eh, pensar que, eh, los impuestos que componen, las asignaciones específicas, este, hay muchos otros sectores de nuestro país que también tienen asignaciones específicas, como por ejemplo el tabaco, que constituye un fondo al partir del cual se realizan investigaciones, y se apoya este, eh, a laboratorios de, de la UBA y de otras universidades, también tiene un fondo de asignaciones específicas que nadie cuestiona y que ha sido prorrogado por 90 años, por 99 años, en el caso de la cultura, junto con el tema de las fuentes de trabajo, fue bastante y duramente cuestionada la necesidad de que se prolongue por 50 años. Muy una bien. cantidad de años que, digamos, eh, que la Constitución digamos, exige, entendemos que haya una fecha de caducidad, pero que no debía ser menor a esa, Muy para bien. poder también dar este, previsión a todos estos trabajadores y trabajadoras que, que sostienen este como fuente de ingreso a su trabajo en la cultura y que generan también cultura en cada una de sus localidades. Marina, también daría el marco, como, o sea, estos 50 años o el tiempo que queramos tomar dentro de este periodo este, de la prórroga de la financiación, daría el marco para discutir cómo se financia, por ejemplo, el cine en específico, ¿no? que tiene, está atravesado por la llegada de las nuevas tecnologías, las plataformas, el streaming, eh, lo podemos, tiene mil nombres, pero este, se podría discutir cómo financiar por específicamente el cine digo este en estos en este tiempo ganado si es que sale la ley este se podría discutir cómo financiar el cine eh, eh, sí o... se podría discutir y de hecho es un debate que se estaba dando previa a digamos eh, a esta situación que digamos que surgió y que tuvimos que poner como prioridad salir a visibilizarla y militarla para que los fondos este no sean derivados a, al tesoro y sigan... este pagando a, la, a los, estos sectores de la cultura. En el caso, digamos, del cine, el, nuestro cine tiene una ley, tiene una muy buena ley desde el año 1994, una ley que fue impulsada por grandes directoras y directores de nuestro país y que ha sido tomada de ejemplo en, otras, en otros países de Latinoamérica. Es una ley proteccionista con, en cuanto a los contenidos y la necesidad de que las películas lleguen a, a todas las salas en nuestro país. Y el tema es que gran parte de la ley no se cumple. Y lo que el debate que se estaba abriendo y que se está dando y que creemos que viene a continuación de la defensa de estas asignaciones específicas es grabar a las plataformas y a la sociedad a través de, como decís vos del streaming, que incluye inclusive también este a la música, ¿no? Eh, y a otros sectores de la cultura, eh, que también hacen este, a través de los medios comunitarios, también difunden y, y proyectan películas o contenidos diversos. El tema es que, bueno, es un, creemos que es el, el gran otro debate que viene a continuación, apenas esta prioridad para poder sostenerla que es al dado. Digo que en ese sentido vemos, hay, sabemos que hay varias propuestas, hay varios proyectos dando vueltas que todavía no, no han tomado estado público quizás, y es lo que venimos este, debatiendo específicamente dentro del sector audiovisual es que lo que se tiene que poner en debate, digamos, es eh, ampliar estos fondos, profundizarlos, que haya este, más disponibilidad de dinero para fomentar aún más cultura. Este, esto que venimos defendiendo es lo, prácticamente lo mínimo que, que hay este, en estos días, para, esto, que hubo durante todos estos años, este, para la realización de, de películas, de música, de cine, de libros, ...y obras de teatro... ...y lo que creemos que a través del grabámeno... ...las plataformas y las TTS... ...es cómo ampliar ese fondo... ...y que haya este, más producción... Que, sea un, ...que se federalicen aún más... Eh, ...si bien esto ya es... ...tiene alcance federal... ...las asignaciones específicas... ...porque cada uno de esos, nuestros institutos... ...los institutos de la música... ...del teatro, del cine... Tienen, este, ...son este, representantes a nivel federal... ...entonces de lo que se trata es bueno siempre que hablamos de dinero es eh, cómo distribuirlo ¿no? cómo ese, esa distribución sostenga las producciones más independientes y más necesitadas a lo largo y a lo ancho del país tal cual Tal cual. Bueno, una, una preocupación para muchas trabajadoras y trabajadores, pero también podría ser, este, si alguien presta atención, una preocupación para la sociedad toda, porque se está hablando, se, hablamos con Marina Pesá, de, este, de la cultura en la Argentina y de los motores y de las personas que se involucran, digo, porque también hay amor al arte, pero después hace falta morfar, este, vinimos de una, de una época rarísima. Marina, y oscura sobre todo, este, pero que también impedía que se laburara de manera normal, digo, por la pandemia, y este, hizo falta salir con todo eh, a pelear contra esta disposición, contra este instituto del año 17. ¿Qué le bajaría a la persiana? La verdad es que saludamos vuestro compromiso y entendemos que es algo fundamental, no solo porque nos afecta directamente Marina, sino porque es el pan cultural de todo, de todo un país, de esta región del mundo. Eh, ¿qué, Vino Julio, Marina, ¿viste como dice el meme? Vino Julio, ¿vendrá la, la prolongación de esta, la prórroga de esta financiación? ¿Vendrá? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se siente el pulso de lo que se va a discutir y de que se va a decidir en el Congreso en la jornada de hoy? Se, suponemos. Sí, en la jornada de hoy lo que va, se va a obtener es un dictamen para que ingrese, digamos, al Senado y se vote en la próxima sesión. Calculamos, sería la semana que viene, antes del receso de invierno. Este, estamos haciendo mucho hincapié en ese tema. Nosotros, eh, desde, eh, desde Unides por la Cultura, la verdad que hemos este, realizado un sinfín de actividades, desde festivales, campañas de prensa, este, afichazos, eh, conferencias de prensa en la puerta del Congreso y en otras partes del país, en otros, a través de Unidas por la Cultura en otras regiones del país. Hemos, hemos logrado instalar el tema, llevarlo nuevamente a que tenga este Estado parlamentario en la Cámara de Diputados, y eso fue, ha sido producto de nuestra presencia en las calles y un intenso cabildeo que hemos desarrollado también, yendo a ver senador, eh, diputado y diputada en persona, llevando argumentos, fundamentos, información, que había mucho desconocimiento sobre el tema también, eso hay que decirlo, ¿no? de, de lo, lo serio que era la situación que estaba atravesando el sector, sobre todo después, como vos decís, no solamente de la pospandemia sino de, de la gestión, digamos, del macrismo que había subejecutado, eh, todo lo que tenga que ver con presupuestos para la cultura, también dentro del sector audiovisual una gran subejecución, entonces veníamos de una crisis muy grande ya. Con, la, la, con los fondos asignados, imagínate una situación este, de caducidad de fecha de esos fondos, ¿no? Tal cual. Y creemos que hoy, digamos, la presencia también nuevamente en, en Senado, donde también hemos tenido reunión con distintos senadores y senadoras, tanto del oficialismo como de la oposición, este, va a ser exitosa. Eh, esto es algo que nosotras veníamos alertando, que tenía que ver con que no perdiera estado parlamentario, esto estuvo dos veces a punto de ser tratado en diputados, y, y bueno, pasó la fecha y no llegó a tratarse, sobre todo en, previamente a las elecciones donde hacíamos un diagnóstico, un diagnóstico político de que en un momento, digamos, después digamos, de la de asunción del nuevo gobierno no iba a haber un escenario en diputados y senadores favorables para los sectores de la cultura. La verdad es que bueno, lamentablemente no no fuimos escuchados en ese momento y creemos que ahora sí, que ahora este, hemos dado una lucha y la estamos dispuestos también a seguir sosteniéndola. Es un sector este no solamente organizado sino que eh, nuclea unides por la cultura, más de 200 espacios a lo largo del ancho del país y sigue en crecimiento permanentemente. Este no hay en ese sentido, digamos, hay una una presencia de, de, de este colectivo y de, de las este, asociaciones que lo componen este, que, que están, están llevando adelante esta militancia y que la vamos a sostener hasta, con, hasta conseguir este, el voto en senadores. Muy bien lo queremos contar, lo queremos, queremos hacérselo llegar a nuestra audiencia que de última también es quien se sienta a darse la panzada con nuestra, con nuestra cultura, este, lo queremos defender, queremos ser parte Marina, vamos a seguir relatando y también siendo parte del reclamo para que no haya un apagón cultural no sé si nos quedó algo in, importante para mencionar, me imagino que el bengalazo, como todas las actividades que vinieron llevando adelante, Marina, estuvo copado, estuvo a la, a la altura de la circunstancia, no sé cómo fue el, la jornada hoy en Cava. Sí, estuvo precioso, la verdad ya creo que ya en breve están subiendo las imágenes a las redes, así que este, estuvo, ahí estuvimos, y hubo también presencia de la prensa, haciendo entrevistas y, e informando al público en general, y, Saben que les comentamos bueno, que la reunión de hoy de la Comisión de Presupuestos de Hacienda y de Educación y Cultura, que son las 12 comisiones que están afectadas al, al, al dictamen de, de esta media sanción que se obtuvo en Diputados, se va a transmitir este por Senadores TV, así que bueno, también les invitamos a, a escucharla y a apoyarnos desde ahí. Muy bien. La, a las personas in, involucradas directamente o a las interesades lo pueden seguir por Diputados TV... Y Marina, muchas, muchas gracias por este rato. ¿eh? Gracias y que haya muy buena jornada hoy y de acá en adelante para, para asegurar que no haya este apagón cultural y que sigamos teniendo soberanía cultural, sobre todo, Marina. Por, por supuesto, antes que nada. Muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Queda un montón de temáticas para conversar contigo, así que espero que en algún momento esta temporada, una vez superado este escollo, lo podamos llevar adelante. Gracias de nuevo, Marina.